Eh, para gobernar Moreno bien con los mejores hombres del m u n c o m p a ñ e r o Nos está acompañando la Corriente Nacional de Militantes. La、ahí. política es una combinación de ambiciones personales, voluntad.、Eh, no es Andrés Arrey a e l i n t e n d e n t e o gente de él o gente que、eh, manda a él supuestamente hacer este tipo de、Eso、cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, p o lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria. Ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes a l persona l municipal. Si no puedes contra ellos, informate, juntate y v o l v é a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Hace tres horas que la policía, después de tres meses de que estamos、eh, viviendo en este lugar. Viene, interrumpe todo, trae un desalojo、eh, sin una orden de, de, de desalojo, ni siquiera viene a, a darnos explicaciones. Echó mucha casilla de gente、no、que está、lugar. trabajando, sí, de gente. Tenemos fotos que sacamos, algunos tienen filmación. Echaron、eh, todo lo que uno con su、eh, esmero trabajo pudo lograr. Y、eh, lograron ellos también su objetivo de querer sacarnos de este sitio, de desalojarnos, siendo que el mismo dueño, el señor Carolio, había permitido que nosotros、eh, estemos ocupando el sitio. ¿Quién es el señor Carolio? El señor Carolio es una persona que、eh, tiene empresa grande, creo que tiene. Creo, digo, porque yo no conozco el lugar donde él está viviendo, solamente sé que suele venir a llevar los ladrillos de este lugar, que está ubicado en los hornos. Y él mismo dio una. El, El sí, para que se pueda entrar a vivir y después él iba a negociar con nosotros. Porque hay gente que ya está viviendo 20 años en este lugar y si ahora nos quitan, tienen que sacarle a esa gente. ¿Y de dónde se ha visto que a esa gente se le puede sacar así nomás después de 20 años de convivencia en este lugar? Tienen un hábitat de hace más de 20 años, ya difícil de que les quite. n Entonces, nosotros acoplándonos a esa gente, tratando de que esta gente pueda tener luz cerca, colectivo cerca, porque ya son gente anciana. Entonces, ahora vienen y nos hacen este desalojo. No, no hay gente que venga a negociar con nosotros, no hay gente que, que nos traiga una ayuda, no viene madre tierra, no viene un asistente social, no, no nos están asistiendo la gente como corresponde, sino únicamente sacar casillas y salir. Tengo nueve nietas. Tengo dos hijos especiales que no voy a poder arrastrar y sacarlo a la calle en este momento. El Estado siempre presente marca los lineamientos. Apadrinemos, amadrinemos, encerremos, censemos, escuchemos, pero muy poco, ataquemos, desalojemos, reprimamos, armemos, confundamos, abochornemos. Y pareciera que en este juego de palabras todo es nego negociable, pero el Estado debe quedar como prenda de paz, o quiere mostrarnos que el Estado es prenda de paz, que llega con sus herramientas a poder establecer un orden. Y esto sucede tanto en Capital Federal, con lo que pasó en Soldati y este fuerte desalojó, como también lo que vemos aquí en Moreno y ayer te contábamos. En el medio de la gente, las necesidades y por supuesto la exclusión. Pero pareciera que la metodología es siempre la misma, pareciera o es. Hay que escuchar un poco, decirles que no es la forma de proceder. Luego hay que censar. Y por supuesto, si este poco diálogo no alcanza, hay que atacarlos. Y aquellos que hablan un poco más, que son los molestos, que son los que agitan, hay que excluirlos, condenarlos, marcarlos, ficharlos, o en el peor de los casos, asesinarlos, como pasó con Mariano Ferreira, o podría haber pasado con más militantes, pero en este caso mataron a Mariano Ferreira y Elsa quedó en grave estado. Y el Estado, por supuesto, en este juego de palabras, Siempre presente, llega a los lugares. d e b e m o s hacer un recuento de los hechos y pensar lo que sucedió en Soldati. c ó m o luego de esta gran toma que se hizo en el predio, llegan las fuerzas de seguridad, reprimen, luego aparece el Estado con sus trabajadoras sociales, hacen los censos, prometen. Que va a haber soluciones y de esta manera corrompen también a aquellos que están en el lugar a través de los punteros, te, intentan desorganizar a las personas que resisten y, por supuesto, ganan la batalla. Hoy no hay nadie en Soldati, hoy las promesas no se cumplen y, por ejemplo, Elizabeth, a quien le mataron a su compañero. Sigue resistiendo junto con sus tres hijos. Y las promesas de un Estado siempre presente nunca aparecen. Te decía que el clientelismo siempre está presente, que no es una palabra que debe asustar, sino que es parte de la realidad de nuestros territorios. Cuando hace dos días l l e g a m o s a los hornos y, ve y veíamos banderas de determinado. Parte del peronismo local, había una bandera del PJ. Nos preguntábamos: territorio y quién era eso? ¿Y por qué hay que verlas a las personas como objetos que pueden ser de tal o cual dirigente social? Por un lado, el Estado siempre presente, y por el otro lado, los punteros que son funcionales también a este Estado siempre presente. Que El terror de este Estado, de este gobierno o de los funcionarios es que algo de justicia, algo de salud, algo de bienestar o algo de educación o tal vez un poquito de poder circule por fuera de sus territorios representativos, republicanos y democráticos y empiece a circular por fuerza de sus propios luchadores, militantes y activistas. Cuando aparece este miedo, hay que pararlo, hay que frenarlo. Veíamos en los hornos cómo llegaba, por supuesto, el Estado, camionetas de protección ciudadana, por ejemplo, y también representantes del área social de la municipalidad, en este caso Claudia Sena, a hablar con las personas que querían. Tomar este lugar, que ya estaban en este lugar, algunos hace tres meses, diciendo que esta no era la mejor opción y que tenían que ir a hablar al centro de Morero para buscar alguna solución. ¿Para qué iba a ser utilizado este predio? Para un proyecto futuro de instalar un polideportivo y, más lejano aún, la posibilidad de crear casas en el lugar. Las discusiones estaban entre los vecinos y aparecían, por supuesto, también los punteros, tratando de buscar alguna ventaja, pero de alguna manera rompiendo con la organización que había en el lugar o intentando hacerlo. Porque lo que intenta el clientelismo, que es dar algo, dar algo y pedir a cambio, De esto es seguir manteniendo esta estructura que tenemos, que condena, que excluye y que tiene como per principales perjudicados a los vecinos que están en el lugar. Realmente, cuando uno ve la bandera flameando de la JP o escucha el miedo de las personas a perder tal o cual beneficio por estar luchando por algo que les corresponde. Que si es una necesidad, es un derecho, como es el derecho a una tierra, porque ni siquiera estamos hablando de una vivienda digna. Bueno, uno empieza a reflexionar acerca de cuál es el lugar en el que estamos y cuál es el rol que cumple el Estado. Fuerza y consenso al mismo tiempo es lo que se busca para que lo que, exista, lo que existe a lo q u siga siendo de esta manera y que el miedo a que. Un poco de poder está en manos de la gente, se aleje cada vez más. Vamos a escuchar en la mañana de hoy qué pasa en los hornos, cuál es la pelea territorial que hay en este lugar y, por supuesto, qué sucede con la gente. Karina es una vecina de allí, fue quien organizaba o tomaba nota de lo que querían hacer los vecinos. Y por supuesto, tenía la postura de que había que quedarse en el lugar y resistir. Hay que decir, informar que la gente, estos cerca de 50 familias que están allí, van a quedarse. Esta es la decisión que tomaron en la asamblea, porque no tienen otro lugar para vivir y porque son conscientes de que tienen el derecho de tener una tierra para poder hacerlo. En el imaginario social. De la comunidad organizada aparece como la ilusión de que esta pelea, esta lucha que establecen los trabajadores tiene que quedar de lado y que va a aparecer el Estado para marcar cuál es el orden. Desde esto se desconoce cuál es esta lucha cruel, solidaria y colectiva que permitirá en algún momento que aquellos. Que hoy se levantan, tengan esa cuota de poder que intentan negársela de todos los sectores, con todas las herramientas del Estado, desde las fuerzas represivas hasta el consenso aplicado a través del discurso. Nosotros empezamos, recorte informativo de esta manera: 34 minutos pasaron de las 9 de la mañana, donde diga Miguel Ángel Costas. <tose> イェハコ、紫竹、Señora de los golpes y de las palabrotas, con manos de pistola y sexo de gilet。 「すごい!」 a c i n a d o s con condiciones de higiene inexistentes y con falta de recursos de todo tipo, ¿no? Porque de repente para la institución es muy importante que nosotros seamos efectivos en la carga en el regajo electrónico, pero ni siquiera nos brindan los medios para poder hacerlo, porque hay que repartirse dos computadoras entre ocho compañeras y estar viendo de qué manera uno le saca la silla a la otra. La verdad que son condiciones en las que no se pueden trabajar. Recorte informativo, el otro periodismo. el、no、t El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa. En Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno. Estación de información.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 O g r á m e l o ú s c a m e l o Todo aquel que usurpe no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Porque, Porque si e m p r e h a y tiempo para cambiar, para cambiar las cosas, cosas. Nunca, nunca es tarde. tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Moral para decir aquí el enemigo s e n t a d o de la madre tierra es el capitalismo. l a t i g o americano, viernes, de 19 a 22 horas. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro. El, el médico me operó me puse, y no me gustó. Así que soy bien hombre. e s t á s l a silencio. s á b a d o s a las 13. Por tu estación de compromiso. Los sábados de 17 a 19. El observatorio. Información. Cultura.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 O por mail a p r o g r a m a d e c a p a c i t a c i o n s o c i a l e s u v a a r Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Obviamente, y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que, las que administramos. Esas sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora c u á n t o s son, pero son 18 mil o 20 mil pesos por mes, es producto de, la, de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea, asamblea extraordinaria y dar, y dar testimonio. Todavía No hay nada que ocultar. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1 Estación de Información ピアノはフィクション。 ¡Cordero!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 Seguimos el recorte informativo 50 minutos, pasaron de las 9 de la mañana y vamos a escuchar ahora un debate que se desarrolló ayer en el programa de televisión que conduce Rubén Bustamante en Telered, porque estuvieron presentes allí los referentes de las organizaciones sociales que tienen trabajo territorial en el barrio Los Hornos y también debatieron. Acerca de cuál es la situación y cuál es el rol que tienen las organizaciones en el lugar. Estuvo invitado Marcos, que es del MPL 17 de octubre, Lucas Franco, de Barrios de Pie, y también se hizo la invitación a algún referente del PJ, que tienen trabajo territorial allí. Pero lo que comentaron es que no podían acudir al lugar y estaba el compromiso. De que se hagan presente el próximo jueves. Tenemos aquí el debate para compartir con ustedes de Marcos, integrante del MPL 17 de octubre, y también de Luca Franco, que es de Barrios de Pi. Escuchemos e el primer audio. Hay que decir que en una entrevista que pudimos realizar a Claudia Sena, que también vamos a escucharlo en unos minutos, mencionaba que los vecinos. Manifestaban que el que podría estar vendiendo terrenos en el lugar sería Marcos. Esto era también lo que trascendía cuando nosotros nos acercamos allí. Marcos estuvo presente en el programa de televisión, habló con Rubén Bustamante y dijo lo siguiente: En realidad, desde que、eh, yo empecé a trabajar en Corte l Quinto, que hace como un año y medio, aparentemente me convertí en una piedrita en el zapato de algunos punteros políticos que n o n c a h i c i e r n nada por la gente más que. Arrastrarlo por una bolsa de mercadería. Yo, cuando,、eh, yo lo que hice es acompañar la lucha por la necesidad de la gente. Cuando、eh, usted se acuerda, el 18 de julio necesitó luz, yo fui, yo corté la ruta y el mismo día que cortamos la ruta tuvimos luz para 1 6 6 2 familias. Cuando gente que necesitaba tierra, que se yo, querían tomar un pedazo de tierra, nosotros acompañamos una toma de tierra. Ahora,、eh, que haya un operativo político para ensuciarme o embarrarme a mí es una cosa. Otra cosa es que la gente que, que esté viviendo en mi barrio,、eh, no sé, haga una manifestación frente a mi casa pidiéndome que yo le devuelva la plata que les robé, porque no es verdad. Las 150 familias que yo metí detrás de. o que, que tomaron un pedazo de tierra y ahora tienen, gracias a la organización, un pedazo de tierra que lo、no、hemos ganado, están felices, están contentos. Ahora yo tengo en la toma que yo organicé una bandera del JP y la j u n t o la mujer esta que vive ahí es la que está. Desparramando por todos lados, que son s e n d i e n d o terrenos. Vamos a escuchar ahora la palabra de Claudia Sena, que es funcionaria de la municipalidad de Moreno, es parte de gestión del hábitat, es quien estuvo presente el día que se hace el desalojo, porque tenemos que calificarlo de esta manera: llegaron efectivos de la policía, ingresaron. Algunos a las viviendas precarias que hay en el lugar y otros con masas rompieron estas casillas、eh, cuando la gente no estaba porque se había ido a trabajar. Claudia Sena hablaba ayer con Rubén Bustamante. Vamos a recordar esta entrevista que fue transmitida también por Nunca es tarde acerca de si ella considera que aquí hay una puja territorial. e s c u c h a m o s lo que decía Claudia Sena y después, pegadito, no más, escuchamos el otro audio. Que habla sobre esto, que dice la gente, que Marcos es el que vendería terrenos en el lugar. Escuchemos lo que dice la funcionaria pública. No, mira, creo que vos, como nosotros sabemos que cada vez que hay alguna, algún problema de tierra,、eh, enseguida vienen los grupos a querer, es、eh, el reclamo de la gente, que me parece bien, pero lo ideal sería que estos grupos、eh, políticos, sociales, Trabajen en conjunto con nosotros, o se interiorizan cuál es el tema, como para bueno, no obstaculizar y si no generar un buen trabajo en conjunto. Siempre o, aparecen ellos. ¿tú? Hoy están trabajando ustedes con la JP que tiene presencia ahí en los hornos, ¿verdad? No, desde lo institucional yo estoy. Yo fui ayer a trabajar desde lo institucional. Puede ser que esté la JP acompañando, pero bueno. Yo voy como funcionaria de Biduar y, y bueno, cumplo mi, mi rol de responsable de, del área territorial. ¿Por qué no se puede avanzar tanto en el trabajo para definir la estafa y el aprovechamiento de las personas que tienen necesidad, pero que ellos, digo, las personas necesitan, no la necesidad, asimilarla, sino la construcción de un derecho? ¿Por qué no se avanza en esto de la estafa de aquellas personas que no son propietarias de la tierra y que aún así. Le quitan dinero a, la, a las familias diciendo que garantizan la permanencia de estas familias allí. Mirá, yo ayer te comentaba que nosotros sabemos que hay estafa de por medio, pero lo que pasa es que la gente、eh, tiene miedo a comprometerse a hacer algo formal. Nosotros le decimos que vamos a acompañar, que no nos tengan miedo, que lo vamos a, a proteger en todo esto, pero bueno,、eh, o sea, son todas、eh, denuncias verbales y comentarios. No hay nada por escrito, pero igual a pesar de eso, nosotros vamos a trabajar para hacer la investigación que corresponde con respecto a las estafas. Estas、eh, estafas, si se lo consultaban el día de ayer, ¿tienen algún nivel de impunidad porque existe cobertura política, creen ustedes, del IWAR? estamos、eh, averiguando todo. Creemos que, que puede llegar a. Siempre hay gente responsable de esto, que tenga algún, algún tema político también. Por eso estamos armando todo un expediente, haciendo todas las averiguaciones con, con algún. Que pueda traer la gente y bueno, estamos trabajando en esto. ¿En ¿Marcos pertenece a alguna agrupación política?、Eh, él se presenta cuando se presenta en el Iduar o en el barrio, se presenta como referentes del MPL. ¿Del MPL? ¿Y da algún nombre? No, no, él se presenta como responsable y referente del MPL. Del MPL. Y la última, la última pregunta: en este momento, día jueves 12.37 de la mañana que estamos realizando esta entrevista, ¿usted e se s encuentra n en otra toma allí en Cuartel Quinto? Sí, sí, en otra toma en Cuartel Quinto, atrás del Barrio l e r t a Es una toma、estamos、ya. Un es una toma desde hace varios, varios meses, ¿verdad? Sí, un mes más o menos, un, un mes. Estamos abordando con el primer grupo, bueno, pero el tema es que, que el campo es grande y. Sigue metiendo gente, e o n c e estamos con los p o q u i t o con esto. a d r e Francisco, no les pregunto. Que... Miguel, el próximo audio que vamos a escuchar es el de Luca Franco, que estuvo también en esta mesa en donde participó Marcos, que es integrante del MPL. Luca Franco de Barrios de Pie y vecinos también que acompañaron a Marcos y que son del barrio Los Hornos. A ver, lo que hay que decir como dato que ayer lo planteábamos también en esta radio junto con Rubén Bustamante es que estos terrenos serían de la municipalidad o estarían por serlo, los trámites se están haciendo, pero ya estaría casi cerrado. Estarían destinados para la creación de un polideportivo para los vecinos y también en un futuro más lejano. La posibilidad de creación de viviendas en el lugar. Esto es lo que se decía. Y recién escuchábamos la palabra de Claudia Sena, como、eh, funcionaria del Idoar, representante del Estado, en este caso, y de la municipalidad, y mencionaba que allí hay denuncias de que se venden terrenos y que, bueno, nosotros tenemos que avanzar con esto. Con investigación y viendo también si la gente se quiere comprometer en la denuncia. Lo cierto es que si desde el municipio se sabe que se están vendiendo terrenos, bueno, se puede llevar adelante cierta denuncia y comenzar a investigar lo que está sucediendo, porque aquí también es el rol que tiene que tener el Estado siempre presente para saber si hay estafadores y si es así, denunciarlos. Vamos a escuchar la palabra ahora de Luca Franco en este debate que se realizó en el programa de televisión Quorum. Habla. De cómo ellos llegan al barrio, qué es lo que ven, y también del abuso de poder y cómo en el medio queda la gente entre las internas de las organizaciones que trabajan en el lugar. Y bueno, planteo este: nos encontramos con esta situación de que viene la policía que q u i e r e sacarnos, a avisarnos que la policía venía con el discurso de que eso tenía dueño, que el dueño era un, un, un señor de José S. Paz, al que le decían el Tano. Y que, y que él tenía los papeles y había hecho una denuncia. etc. Bueno, después los funcionarios municipales decían que era de municipal el terreno. Este señor, el Tano, ya ha sido protagonista de otra situación de desalojo hace unos meses. Vos estuviste, yo me acuerdo también ahí, en la que él comprueba fehacientemente que él era dueño de otra, otro, otro predio que estaba liberante con este lugar, sobre la calle Portugal, a la izquierda de la calle Portugal. Pero también se comprueba que él era el que estaba vendiendo los terrenos. Cuando él era cotitular con otro, c o no t r o no sé si es vecino del barrio, él era cotitular con otra persona. Y él estaba vendiendo sin ningún título de propiedad, sin ningún boleto de comprimienta, nada. a s í a diez t r estaba esas vendiendo los terrenos. Entonces, ante la situación de toma, él acude a la comisaría y vuelve a la policía. Este es el discurso con, previo con el que llega la comisaría, la, la policía. Los funcionarios municipales plantean que no, que el terreno era municipal y que era un espacio para un, un espacio verde o para un polideportivo después. Había como una mezcla también ahí. La cuestión es que se va diciéndoles. Que el viernes volvían, sí, ahora con la orden de desalojo, que iban a ir a buscar la orden de desalojo o a prepararla y volver, y entonces que le daban ese plazo para irse a la policía. En el transcurso del día de hoy, nosotros planteamos la posibilidad de hacer una presentación judicial con, con esta situación. Hay una, un absoluto abuso de la autoridad por parte de la policía de, de actuar sin tener ningún tipo de orden judicial y también hay un abuso del rol de funcionario de aquellos que van validando esa situación. Validando una situación, o sea, el, que va, el funcionario que va con la policía mientras la policía le patea la casa a un vecino y no dice absolutamente nada. Desde su rol de funcionario está totalmente convalidando esa situación. Y además, por otro lado, hoy también hubo, hoy también hubo、eh, clausuras de dos, de dos madereras que hay en el barrio con el argumento de: ustedes tienen un, un trabajo ilegal en esta maderera, casualmente, los vecinos que tienen esa maderera que humildemente intenta. Tener un espacio de trabajo en el barrio, casualmente serán vecinos que ayer estuvieron apoyando la toma. Hubo varios llamados a otros vecinos que estuvieron ahí eh, eh, colaborando en la asamblea. Digo, esta es como la situación enrarecida. Lo que sí, todo el tiempo circula de, dentro de los vecinos, que una de las causas de fondo tiene que ver con una interna en, en, entre distintos sectores del Partido Justicialista, uno es e de, de ustedes que están acá y otro es el sector del Pueblo Libre, que era más o menos lo que también se manifestaba ahí. Ante eso, nosotros lo que planteamos es que a nosotros nos interesa bien poco cómo se resuelvan las internas d e l Partido Justicialista, si nos interesa que en el medio de esa interna no quede ningún vecino. Este diálogo continúa, luego de la tanda vamos a escuchar los siguientes audios, pero. Es importante lo que explicaba Luca Franco en este caso, porque cuando nosotros llegamos al lugar también, incluso hay audios, María Méndez es una de ellas, nos decía: Bueno, aquí dicen que hay un dueño que es el Tano, que es el mismo que vendía terrenos sobre la calle Portugal. Nosotros fuimos a hacer la cobertura en aquel momento, en su mayoría eran familias paraguayas que compraban con un recibo de librería, entregaban el dinero para comprar terrenos. Él. Con los papeles que tenía, que decía que era cotitular, hacía venta de los terrenos allí sobre la calle Portugal. Este mismo hombre sería el que era dueño de estas tierras. Luego, con el diálogo con Claudia Sena, nos explicó que en realidad estas tierras estaban próximas a estar dentro del Banco de Tierras de la Municipalidad de Moreno y cuáles eran los proyectos para con las mismas que anunciamos también y explicamos aquí en este informativo. Vamos a continuar luego a la tanda escuchando los audios. Tenemos la palabra, por supuesto, de Marcos y la palabra de Luca Franco, que fueron quienes se hicieron presentes en este debate ayer televisivo que tenemos hoy para compartir con ustedes. Vamos a la tanda de la hora, vías de comunicación 466-6559 o 1561-540359. Antes de ir, un dato más. La gente está en los hornos con el miedo de que aparezca la orden de desalojo, que hace dos días atrás no estaba. Y que igualmente, sin orden de desalojo, sin papel que pueda justificar esto, se hicieron los atropellos que por aquí, por esta emisora, les informamos a ustedes. Se rompieron casas y también se ingresaron a viviendas. Se espera que hoy, día viernes, aparezca esta orden de desalojo y la gente se tenga que ir del lugar. Por eso、eh, también la expectativa y el miedo, por supuesto, de aquellas familias que no tienen dónde vivir. Vamos a la tanda y volvemos. e s t o es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos,、eh, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo.、Eh, a ver, lo que no podemos concebir es en un año electoral ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con la evolución de mercadería bajo el brazo. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo por FM Moreno, estación de información. FM Moreno, Moreno. 90.1 90. Estación de, radio. Estación de Radio, Espacio Publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza, no alcanza si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. Ate, Ate, Ate, Ate, Ate, Ate, Ate, Ate, Ate, Ate, Ate, Ate, a l e Ate, Ate, a l e a t Ate, Ate, Ate, Ate, e Ate, Ate, a e Ate, Ate, a t Ate, Ate, Ate, Ate, Ate, Ate, Ate, Ate, Ate, Ate, Ate, a t i m t e Ate, Ate, Ate, Ate, Ate, Ate, a s e Ate, Ate, Ate, a t Ate, Ate, a t Ate, Ate, a a t Ate, Ate, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.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 466-6559. El número DFM Moreno, Estación de Comunicación.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 Informativo, el otro e r i o d i s o e r e e o tipos y、si、yo h a o personal. Vamos a continuar escuchando los audios de este debate que se dio en el día de ayer. En este caso, la palabra en primera instancia de Marcos, luego responde Luca Franco. Habla también de que él se acercó a hablar con Claudia Sena cuando ve que gente se acerca a estos terrenos para ocuparlos. Y aquí se entiende también lo que decía Claudia Sena cuando manifestaba: cuando vino a hablar al Iduar, Marcos se presentó como integrante del MPL. Escuchemos lo que dijo Marcos de este diálogo que tuvo con la funcionaria pública y qué es lo que opina él acerca de los vecinos que tomaron estas tierras.、Eh, yo creo que、eh, en, en, estos, en estas cuestiones, por ejemplo, aparecen muchos oportunistas para hacer política, a r r a s t r a r gente, llevar rumorizaciones, utilizarlos. Esa es la realidad. Mire, yo fui y hablé con Claudia Sena el lunes. A la mañana yo venía a reunirme cuando yo ya sabía que venían de Salón de Miles, se avisan a la gente. Le dije, mira, que d s t é acá, que d s t é acá, que de acá no te saca nadie. Pero ojole, el día que venga gente a marcar tierra a lo loco para negociar y marcar y no venir a vivir porque nosotros nos basamos en que la tierra es de quien la labra y la posee. La labrás, entonces la estás poseyendo, que si te das e a tierra, te van a sacar, tienes que reubicar, no te pueden sacar. ¿Por qué? Porque la estás poseyendo. Entonces yo fui y hablé con Claudia Senna, le dije, mira. Y, y no fui una sola vez, fui tres veces. Y me dijeron: mirá, vinieron gente que yo los conozco, porque yo vivo en 18, en vivo en el n e barrio los Hornos. Conozco a cada una de las personas que fueron a marcar tierra ahí. Todos tienen casa y vinieron a marcar cuatro o cinco terrenos. Eso no es justo. Y yo y no todas estoy... las personas que estaban ayer, por ejemplo, que vi. Ahí viven cinco. Todas, tienen, todas las personas que estaban en esa asamblea, todas tienen casa. Y prácticamente 18 familias estamos viviendo ahí mismo. Sí, familias. Estamos durmiendo.、Eh. ¿Hoy se hizo un censo y... de cuánto? Más o menos. No, ayer en la asamblea, la asamblea había,、no. habían, habían censado ahí presentes en la Asamblea la integrantes de 52 familias. 52 familias. Hoy en la asamblea, la asamblea、sí. era bastante más concurrida. Yo por eso, esto, esto por ahí me, me, me interesaba aportar、sí. al, al debate.、Eh, por, eso, por eso yo aclaraba cómo nosotros llegamos a la situación. Ayer también, cuando termina la última asamblea que se hizo ayer, fue a las 6 de la tarde. Nosotros volviendo de la asamblea, pues, terminamos lo, que, lo que pudimos acordar fue la posibilidad de ir a ver a una abogada, de, de trabajar un poco la cuestión del marco legal, con, cuáles son los pasos a seguir desde el marco legal para que nadie se quede sin tierra. Una de las cosas que nosotros planteamos abiertamente en, to en toda la asamblea a la que vamos es que nosotros no tenemos ningún interés en solidarizarnos con aquellos que lucran con la tierra de nadie. Por lo tanto, no, no vamos, a, no vamos a, a bancar ni vamos a legitimar ningún negociado de nadie. Con respecto a la tierra, que es un derecho para aquellos que no tienen un lugar donde vivir. Eso fue una cosa que nosotros f u i m o s claros de entrada. Por lo tanto, no vamos a tener ningún problema en, en decirlo en el momento en que se, se, se sepa, que hoy, a hoy no, está, no está claro ahí, digamos, esto que planteaba Marcos: si hay gente que vive ahí, que no vive ahí. Nosotros fuimos, participamos en una asamblea donde estaban los vecinos, efectivamente estaban ahí, efectivamente estaban ahí con los nenes, con las nenas, con los chiquitos, con los nietos, con los hijos. En primera instancia, Marcos mencionaba una operación política relacionada con esta toma de tierras y también que hay muchos oportunistas, dijo, y que él lo que manifiesta es que aquellos que tienen un, no tienen un lugar para un vivir tienen que estar ahí, pero no que se t o m e las tierras y una persona, por ejemplo, tiene una casa. Lo que nosotros veíamos cuando fuimos al lugar eran familias que estaban allí asentadas. Es cierto, no sabemos la cantidad de los que están viviendo allí, pero、eh, veíamos las casas que estaban construidas y、eh, los vecinos decían que acerca de 50 familias eran las que estaban allí viviendo y algunas se habían ido a trabajar. ¿Es importante la cantidad o las personas y las necesidades concretas? Y al tener necesidades también los derechos vulnerados. Esto también tiene que estar presente. Vamos a escuchar la próxima parte, la palabra de Lucas Franco, explicando esto que pasó también en el predio antes de ayer, cuando se preparaba una movilización de... que manifestaba Marcos, que se iba a realizar en el centro de Moreno y que fue suspendida. Escuchemos lo que dice. Y otra de las cosas interesantes de ayer, del término del día de ayer, es que cuando nos estamos volviendo, ustedes. No, no, nos frenan para proponernos participar de una movilización hoy a la mañana. A lo、claro, que nosotros respondimos que nosotros de mil amores participamos de movilizaciones、eh, acompañando los intereses de los vecinos. Pero eso tiene que ser planteado en un, en un espacio de asamblea con los vecinos. No con nosotros. No en plan, no también. No con nosotros, no con nosotros. Bueno, esto, eso, a esto iba. Si、sí, tenés tiempo de explicar. Cuando nosotros planteamos esto, que es un, un, por lo menos un principio que nuestra organización defiende, nosotros acompañamos lo que, lo que proponen los vecinos y lo que plantean los vecinos. Como vos decías. Nosotros no queremos ir y hacernos cargo de un proceso de lucha, queremos ir a acompañar. Y eso fue lo que les p l a n t e a m o s por eso fue que no aceptamos la propuesta tuya y tuya de que entre nosotros acordemos una movilización, sino que le dijimos: vengan a la asamblea y charlémoslo con todos los vecinos, socialicemos esa discusión, discutámosla con todos los que estaban ahí, y si estamos todos de acuerdo en la movilización, no va a ser ni la primera ni la última en que tenemos que salir a movilizarnos en defensa de la tierra. Entonces. Estas son las, las, las cosas que hay que poner en discusión también. Cuando decimos que nosotros defendemos los intereses de aquellos que necesitan una tierra, un espacio para vivir, tenemos que poder planteárselo a las propias personas que están sufriendo esa necesidad. No hace falta que vengamos a decir, ¿por qué esto? Lo que yo te planteo ahora, ¿por qué no viniste hoy? Además que soy un tipo que vive ahí y que un, un tipo conocido como un dirigente político del barrio, ¿por qué no viniste hoy ahí a la asamblea a plantearlo a los vecinos? Porque si no, yo no entendí el planteo. Vos, me estabas, vos me estabas invitando. A ir a hacer una movilización en defensa de aquellos vecinos que estaban sufriendo un desalojo, y cuando te dije propongámoselo a los vecinos, me dijiste, esos no son vecinos. Eso n o fue un Entonces, desalojo. ¿En función de quién, ¿A quién estamos d e p e n d i e n d o Eso que pasó ayer nos fue un desalojo. No podemos desconocer. Esto que está sucediendo en los hornos y hablar con los referentes de las organizaciones sociales que tienen trabajo territorial allí. Pero nosotros no nos olvidamos de lo que, que la palabra de los vecinos, que vamos a hablar en unos instantes con Karina, es la que manifiesta cuál es la realidad que se está viviendo allí, porque son ellos los que están luchando por una porción de tierra para poder vivir y comenzar a hacer sus pequeñas casas. ¿Qué le contesta Marcos a l u c a Franco ante este planteo? Ustedes nos invitaron, decía l u c a Franco, una movilización que no fue planteada en la Asamblea y que、eh, es necesario hacerlo para que se haga lo que los vecinos quieren. Marcos le contesta y decía: Eso no fue un desalojo. Y habla de que fue una medida preventiva lo que sucedió en los hornos. Escuchemos lo que dice Marcos. ¿Qué pasó ayer?、No、fue un desalojo. Fue una medida preventiva de que, de que oportunistas vengan a agarrar tierras. Teniendo tierras ellos mismos, tienen tierra. ¿No estabas de acuerdo con lo que、vecino. hizo la policía entonces?、Él、¿Estabas es el... de acuerdo con lo que hizo la policía de t i r a r l a casa abajo y robarse colchón y eso? ¿Estabas de acuerdo con eso? De alguna manera sí. Alguna... ¿Por no, qué? No. Yo te cuento por qué. ¿Querés que te cuente por qué? Este señor vive en la toma que yo organicé enfrente. Son 150 familias quienes nunca tocaron. ¿Por qué?、Porque、yo、sí. sé lo que、y、hago. o p r qué n se ha p o r los acuerdos políticos que tiene tu espacio político con, Pod con el poder oficial? Podría ser, ¿por qué no? Pero defiendo a mi gente y tengo 150 familias que tienen un pedazo de tierra. No las, mismas personas, las mismas personas que viven en esa toma fueron a marcar tierras ahí enfrente. ¿Sí o no? Su、sí, gente fue a marcar tierras.、Sí. Y yo no estoy de acuerdo con, ni siquiera con que mi gente vaya a marcar tierras teniendo un pedazo de tierra. p o e yo le doy un pedazo de tierra acá y no tienen por qué de ir a meterse acá. ¿Vos le das un pedazo de tierra? Yo peleo por la tierra. Porque creo, yo, yo me considero un ser humano cocopólita, soy habitante del planeta Tierra y puedo elegir v i v i r e n cualquier parte del planeta Tierra por objeción de conciencia. e、eh, s o estamos d u e r o Porque a mí me parece que si nosotros nos planteamos que defendemos la propiedad, de, la propiedad colectiva, la propiedad de quienes necesitan de la Tierra, no hay que hacer diferenciaciones entre si mi gente es la que la necesita o la gente del otro, o la gente que deja de ser mi gente ya no la necesita. Yo creo que ahí está el error. Y ese es el rol que tienen que ocupar los dirigentes barriales. No hacer demarcaciones entre lo s que están conmigo merecen la tierra y lo s que no están conmigo no merecen la tierra. Y es el error. Y ahí es donde no vamos a estar de acuerdo. Y por eso es que claramente aquellos que pueden estar con alguna organización que tiene un acuerdo con el poder oficial no son desalojados. Y los que no tienen ese acuerdo, como los vecinos de la gloria, son violentamente desalojados. Con eso nosotros no vamos a estar de acuerdo nunca. Y sí creemos que si nos reconocemos como ciudadanos, como p o p o l i t a s como decís vos, habitantes de esta tierra, tenemos que pelear para que la tierra la tengan todos, no aquellos que c o n c u l g a n con la idea d que son p r o f e s o r s Mi gente u otra gente, o los que me acompañan y los que no me acompañan, En el medio están las personas que no tienen un lugar para vivir, que están peleando por una tierra. Esto también es una de las falencias que tienen las organizaciones sociales y políticas cuando toman a las personas como objetos, como la posibilidad de decidir qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Vamos a hablar ahora con Karina, que es una vecina del barrio, porque a nosotros nos interesa escuchar a los vecinos también, saber qué es lo que está sucediendo en el lugar y también cómo están. r e s i s t i é n d o s e te repito, hoy se espera la orden de desalojo porque así fue comunicado por la policía. Cuando, el día miércoles, cuando se acercaron al lugar, y decían: Bueno, hoy no tenemos la orden, pero el viernes estaremos volviendo con la orden de desalojo para efectuarlo. Nosotros les, les, les avisamos para que se preparen para el día viernes. Vamos a hablar con Karina, presentación telefónica, y hablamos con ella. La información está en línea. Comunicación Telefónica, el recorte informativo. Karina, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, f i e t a Gracias por atendernos. Bueno, no, hoy、no, no, no. ha estado la expectativa o el miedo también de que aparezca la policía. Hubo una guardia de la policía con un patrullero en estos días. ¿Qué es lo que está pasando en el lugar ahora? En el lugar está pasando, están llegando autos desconocidos que no, no lo conocen. o、no、lo conozco porque yo estoy acá en, en la Portugal, ahora todavía no me fui para el fondo, pero、eh, la policía sigue、sí, igual como acoso. El, el miércoles a la noche a la señora María le tumbaron una de las casillas que estaba por hacer. Ma María sí. Méndez. Sí, María Méndez. La, la, la, ¿Quién le ese... tumbó la, la policía? La policía se fue a tumbarle la casilla. Una de las casillas que ella estaba haciendo. Sí. Karina, en estos días, ¿cuál fue la repercusión que hubo en el barrio? ¿Sucedió algún tipo de amenaza o algo que nosotros podemos entender de lo que significa esto que ustedes están trabajando en el lugar? No, la amenaza que hubo de parte del asistente a social, que si l a ayudamos a la gente que están por desalojar,、eh, a nosotros lo, lo que llegamos primero, a lo que llegué yo a los hornos, la que llegué a la segunda parte de los hornos, a mí ya no me va a dar asistencia social ni los materiales que me tenían que dar para hacerle el piso de la casa. ¿Cuándo te dijeron esto?、Eh, ayer. Ayer yo me fui a la asistencia social y yo tengo un papel que vino de, de, de, como se llama, de capital o m se l l m a a de c que traje y el papel todavía no me lo resolvió, no me lo hizo. No sé qué pasa con la asistencia social de acá que no me lo, no me lo quiere hacer, no me lo quiere entregar el papel. A ver, ¿vos fuiste a la asistencia social acá en Moreno Centro o la asistencia social de alguna salita de allá? No, no, yo fui a la asistencia social del Moreno Centro. Y te dijeron que, porque estabas、eh, en esta organización, te podían sacar los materiales de Madre Tierra, por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí, exactamente. Y que, porque yo me fui a. Viste que salía una nota en la tele, que, en la radio esa vuelta, que necesitaba、eh, materiales. Yo me fui a Capital, traje un papel con las cosas que necesitaba y. y ellos todavía no me lo hacen, no puedo llevar ese papel. k a r i n a e n qué le contestaste vos? Y le dije que está bien, que yo mi casa me lo hago como yo quiero y bueno, que siga, que, que siga adelante. Y yo voy a seguir con la lucha con la gente pobre porque la verdad ahí Cintia necesita mucha ayuda, necesita ayuda de todas partes que le ayuden, que ganen el terreno. O sea que si vos、eh, trabajás con esta gente que quiere quedarse en el lugar, te sacarían las pocas cosas que te, que te dan, digo, o que te prometieron que te iban a dar. Claro, yo lo que siempre quise luchar porque ellos a nosotros cuando nos trajeron acá nos trajeron con un plan de vivienda y ahora se quedó todo en la nada. Pero no importa porque yo sé que ayuda a la gente que necesita. No estoy ayudando a gente que, como dijeron, que entraron gente que、no、tenían casa. Yo estoy ayudando a gente que necesita de la emergencia habitacional. Es una vergüenza, Karina, que una persona tenga que ser rehén de determinado plano. Determinados insumos para poder hacer su casa, porque va contra la libertad de las personas de decidir y de accionar. Por supuesto, decías, voy a, voy a seguir con esto, pero este tipo de amenazas o de、eh, esto que, que te dijeron, ¿se lo, ¿se lo plantearon a otra persona también? No, no, porque la que está ayudando soy yo, a la gente que está n por acceder las desalojadas, fui yo la que entré.、Eh, estuvo, viste que e s tuvo ese día la municipalidad y cuando llegó el grupo de Barrio de p i e y el ATE, ellos se rajaron porque saben que a nosotros nos tienen miedo. La verdad es la municipalidad, al Barrio de p i e nos tiene miedo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Ahí hay asamblea permanente. Sí, ayer hubo una asamblea, estuvimos en, el, en la parte del ATE y después vinieron a hacer la asamblea acá en el barrio que se quedó. Que si hay que resistir al desalojo porque de verdad c i n t i a Acá en Moreno, Centro, en Moreno, donde sea, hay mucha gente que tiene necesidad de la casa. ¿Cuántas familias son que están habitando ahí en este momento, Karina? Bueno, yo lo que tengo anotado en el cuaderno que anoté son 53 personas más los chicos. 53 adultos. Sí. Sí, Serían 53, 53 familias. Sí, sí, sí. Con 5 chicos de cada familia. Bien.、Eh, recuerdo la, el día miércoles, cuando se acercó la policía a hablar con ustedes, les decía que no había una orden de desalojo en papel escrito y que podría llegar esta el día viernes. Sí,、eh, no había ni un papel de desalojo. No nos quiso mostrar ni un、no, no、papel de desalojo. Y vino con la reprensión de tirar las casillas, a, las casillas abajo, él tiró el alambrado. Hubo violencia de la policía ahí. Bien.、Eh, también el día miércoles、eh, le d e c í a a las mujeres que estaban con bebés que se tenían que acercar a, a, aquí a Moreno para hablar con asistentes sociales y, bueno, presentarles cuál era la situación. ¿Alguna mujer se acercó aquí a Moreno de las que estaban el día miércoles allí en esta toma de tierra en los hornos? Sí, se fueron cinco personas, pero dice que le dejaron en lista de espera evaluando el tema. Cuando ellos saben que no pueden evaluar a una persona que no tiene casa y que está alquilando, no puede evaluar el tema de la casa. Pareciera que, que se repite la historia, ¿no, Karina? Lo que sucedió el 25 de mayo pasa también acá. Y sí, y yo digo, y no es una amenaza que, no, que hacemos. Nosotros vamos, si, si esto sigue así, vamos a salir a marchar. A pedir tierra para la gente, no, no, son, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, ni yo tampoco, ni aunque pierda todo,、eh, me arriesgo a perder por, porque hay gente que tiene chicos y que necesitan las casas y los terrenos. Karina, te agradecemos la comunicación, estaremos en contacto y ante cualquier situación saben que nos pueden llamar. Sí, no, no te preocupes que si, pasaría, si llega a pasar algo、eh, para las 12 te, te llamamos y te avisamos. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Karina está allí en el barrio. Ella fue trasladada desde 25 de mayo a los hornos.、Eh, fue reubicada. Esta es la palabra que se utiliza por parte del funcionario de la municipalidad. A este lugar que está aislado de todo, que tiene、eh, salida en la ruta más de 20 cuadras, que las salitas también están lejos y, por supuesto, la escuela también. Y muy cerca de allí, donde está ubicada, donde fue reubicada Karina, se realiza esta toma que nosotros. Informábamos en esta semana. Lo que decía Karina era: me dijeron las asistentes sociales que por lo que estábamos realizando, me iban a sacar el material que otorga、eh, para hacer nuestras casas, que otorga Madre Tierra para hacer nuestras casas y que se había solicitado. Cuando hablamos de rehenes, cuando se toman los pobres como rehenes de determinado plan o cual, realmente eso es canalla. Desde las necesidades se utiliza a la gente y se trata de decirle lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y por supuesto que está allí también lo que marcaba Karina: es las organizaciones sociales y cuál es la disputa territorial también que hay en este lugar. Cuando realmente nace una organización de base que lucha por los derechos que le fueron negados, se puede cambiar esta historia que habla de punteros. De clientelismo también y de abuso de poder hacia las personas que menos tienen, que intentan organizarse y que esta organización intenta ser destruida también. Vamos a seguir en recorte informativo: 28 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Tratamos de mostrarte en este bloque todas las caras de esto de lo que está sucediendo en los hornos. Organizaciones sociales, por un lado, los vecinos también que están participando y, por supuesto, cuál fue el rol del Estado. En todo esto, este estado siempre presente que estuvo e l día de los, del desalojo a través de todas sus herramientas. Por un lado, la policía y por el otro lado, la asistencia social, que por supuesto establece lo que es el consenso y lo que se tiene que hacer. ¿Qué era lo que se decía? Acérquense a las asistentes sociales, van a hablar con ellas y vamos a encontrar una solución. ¿Cuál es la solución? Vamos a evaluar el tema. Y la respuesta termina siendo siempre la misma. El discurso se repite una y otra vez. En cada uno de los desalojos o de las tomas de tierra que nosotros acudimos. Lo cierto es que esto manifiesta concretamente que no hay una política habitacional en el distrito de Moreno y que esto va a seguir incrementando. 29 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Tanda y volvemos. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué s e r á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 Te está pasando a voz. FM Moreno, estación de información. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina, l a t e en tu estación de radio. Latido Americano, viernes, de 19 a 22 horas. ¡De China!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 Espacio, se d i d o a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. d i c e que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Karim? t r a n q u i l i z a d o por Dios. abrimos los brazos para que te pongan tranquilo. Esta concertación, yo te escuchaba, Julio. Cuando menos lo、no、creas,、Nunca、vas a estar escuchando es Mediocre s Mediocre Sábados a las 15, por tu estación. De información. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare.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 Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Agua Fuertes. Agua Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. Una radio alternativa.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 a c t e socio. Laura Olivares. Laura, ¿de qué los acusan? Bien, la carátula、sí. no sé cuál es, no te sé decir bien cuál pero es. Pero fueron citados a、e、Indalatón. Fueron citados, sí, sí, sí, sí, como obstrucción de, de, de, de la vía pública, de, pero obviamente sabemos por dónde n e t e o s la mano, sabemos que acá, al gobierno provincial, le molestamos y mucho. Es un gran pedido a todos. Que cuando protestemos, que manifestaciones siempre en la calle, bueno. lo Hagamos un poco en la vereda y en el c o r d ó n para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a l a f á b r i c a n o somos neutrales! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Prisión perpetua y cárcel común para Pati y otros. Luis Abelardo Pati, Reinaldo Viñones, Santiago Mar Riveros y Martín Rodríguez fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común por el Tribunal Oral Federal número 1. Esto fue en el día de ayer de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. En tanto, el excomisario Juan Fernando Menigini h recibió seis años de prisión. Vamos a escuchar un trabajo que hicieron los compañeros de FM Tincuná con una nota de Antonio Fernández, que es integrante del c e r p a j Servicio de Paz y Justicia, Zona Norte, de José Cepaz, e integrante de la Comisión para la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, y habla sobre este juicio a Pati que se iba a hacer a la tarde. Audio que comparten los compañeros de FM Tincunaco. Hoy creemos que vamos va a, a tener una condesa ejemplar, porque en realidad todos los t e t i g o s han demostrado que. e p a t i ha sido parte de, de un aparato de jamón, un aparato político y militar de la zona que se dedicó a, a seguir, a secuestrar y a matar a muchos militantes populares. Él es parte de, de toda una política de represión que hemos tenido durante la, esa etapa de la dictadura, pero en realidad、eh, muchos de ellos han intentado reciclar en la democracia. Por supuesto que es ex, uno de los exponentes de la represión en la dictadura, pero bien, como decía、eh, este integrante de Alcer Paj, Antonio Fernández, es también la expresión de la represión y la violencia institucional desde la democracia y lo que se avala con la misma. Vamos a escuchar el segundo audio de Antonio Fernández. Escuchamos y lo compartimos con u s t e d e s Su relación con, con el ejército、mm. este, y también el hecho de que haya estado en la zona de Tigre, en la zona de, de Campana y Zárate, este, haciendo seguimiento y reprimiendo. Es decir, él tenía un, un lugar muy amplio digamos, de i g a m o s d represión, tanto así que creemos que ha sido un hombre muy importante dentro de la Fuerza Armada, no ha sido un simple policía.、Mm. Patti fue condenado a prisión perpetua en cárcel común por delitos de lesa humanidad en la dictadura y queda todavía mucho por hacer. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó al ex comisario de la policía bonaerense a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar. También recibieron lo mismo, la misma pena el ex dictador Reinaldo Viñones, Santiago Omar Riveros y el ex agente de inteligencia del ejército Martín Rodríguez. Eh, los otros condenados y los otros silenciados. Los condenados, Reinaldo Viñones fue comandante del segundo cuerpo de ejército durante 1977. Fue condenado por el Tribunal Oral Federal número uno de San Martín a 25 años de cárcel común por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. En dicha ocasión, Viñones se responsabilizó por todas las órdenes impartidas a sus subordinados. Santiago Riveros. Fue comandante del Comando de Institutos Militares entre 1976 y 1977. Al igual que Viñone, posee una condena del mismo tribunal a 25 años de prisión por las violaciones a los derechos humanos cometidos en Campo de Mayo. Juan Fernando Meneghini fue comisario de la Comisaría Primera de Escobar entre 1976 y 1977. Allí era el jefe directo de Luis Patti. Martín Rodríguez se desempeñó como oficial de inteligencia del primer cuerpo del ejército y fue condenado y fue jefe del grupo especial de institutos militares.、Eh, los silenciados, dice n el día de hoy en red, los sobrevivientes, tanto en los medios de comunicación, que ahonda con morbo el caso particular y familiar, y diluyen los otros muchos detenidos desaparecidos que en el enfoque individual no son contenidos como así lo estableciera el perverso mecanismo judicial. Que separa las causas, elimina toda posibilidad de enjuiciar por fuerza y por campo de concentración, y por supuesto, tal como entonces, anular, silenciar, ocultar el crimen del genocidio y los sobrevivientes que, como testigos de conceptos, fueron silenciados por parte de los jueces, como lo, hicieron, lo hiciera o lo n h i i c e r Lucila Larrandar con Margarita Cruz, sobreviviente y miembro de la AEDED. Vamos a continuar. Hablando de esto, ayer fue condenado a prisión perpetua en cárcel común por delitos de lesa humanidad en la dictadura. Pati, t falta mucho por hacer. El trabajo que hicieron el día martes con,、eh, los que hacen el programa, compañeros de clase, manifestaba también y traían el testimonio de una madre que explicaba lo que era Campo de v a l l o y ella hablaba del juicio que se iba a llevar el día jueves, el día de ayer. Es un avance, pero sabemos que. Los mecanismos de represión, tortura, maltrato, abuso de poder todavía se mantienen en la democracia y hay que ir mucho más de fondo para poder e s t i r p a r l o s eliminarlos o por lo menos ponerlo en público y no desconocerlos. 40 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos en recorte informativo, como diga Miguel Ángel Costas. Gente que hace que agrede a un traumatólogo. Este, como una señora hace poco, porque le pega una trompada porque este, no podemos saber qué pasó, este, y, ese, y después se quede todo moreno sin una guardia sin traumatología porque el médico se va. Se quede todo moreno sin una guardia sin traumatología porque el médico se va. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Continuamos con recorte informativo. Está Rubén Bustamante en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien. Bueno, tenemos aquí para compartir los audios de una entrevista que realizaste en el día de ayer.、Sí. Estaba presente Carlos Campion,、Ajá. Carlos López del Partido Socialista, Campiones del GEN,、eh, Giorno, Claudio Jorno del Movimiento Proyecto Sur y Martina Rizablaga del Radicalismo, de la Unión Cívica Radical. ¿Qué podemos decir de estas fuerzas y también lo, cómo lo podemos vincular con lo que pasa a nivel nacional y lo que está sucediendo a nivel local? Bueno, lo que pasa con estas fuerzas es que、eh, todas expresan la necesidad de la construcción de un frente, como la mayoría sabe, y hay bueno, ambiciones en ese sentido, de coincidencias entre Pino Solanas, el Luis Juez. Que es del Partido Nuevo de Córdoba y que tiene aspiraciones serias de alcanzar la gobernación de la provincia mediterránea, Pino Solanas, que estaría definiéndose mañana en un plenario de Proyecto Sur, si definitivamente es el candidato a presidente o precandidato a presidente o decide disputar lo que es la jefatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a Biner, ya lo hemos dicho, es el gobernador de Santa Fe y espera. Que su delfín político, que es el señor Bonfati, actual funcionario del gobierno socialista, más que socialista frentista de Santa Fe, pueda vencer en la elección interna a Rubén Justiniani, que es socialista y es senador nacional. Y en el caso de s t o l v i c e r es una figura que vendría en, en alguna manera y en algún sentido a reemplazar aquella aura que portaba Elisa Carrió en su momento. Es algo mucho más moderado s t o l v i c e r Salió de Reunión Radical, es la figura del gen, y hasta ahí uno puede decir quiénes son las figuras. Pero precisamente lo que se trata es no trabajar en función de las figuras, sino en función de los proyectos. Y es complicado esto, Cintia, porque al tratarse de un año electoral y porque la cultura dominante es la que conocemos, es <coughs> imposible. Imaginar un proyecto que aún existiendo no emergió para que tenga a ver una lógica interpretación por parte de la sociedad y que e s t a lo acepte o lo rechace, sino que por las características culturales y lo que se está viviendo en estos momentos, es la figura y a partir de la figura el acompañamiento. <ríe> Quiero decir que en este marco que uno puede analizar. La intención frentista, el riesgo mayor es que sea una remake de la Alianza, porque hay actores que estuvieron en la Alianza desde ya y porque no hay un trabajo que indique un proyecto. Y desconocer la realidad y además menospreciar la realidad lleva a que se cometan ciertas barbaridades, como decir solamente. Y sin una explicación, y aún existiendo la explicación, que en Salta ganó Urtubey porque la gente no tiene cultura. ¿Sí? La cultura democrática, s í se perdió, d e responsabilidad de muchos de los dirigentes que están hoy. ¿Sí? Y los que están en funciones de gobierno y aquellos que pretenden funciones de gobierno. Pero esas declaraciones de Pino Solanas, en su momento, explican también. Eh, las, equivo las equivocaciones, los errores que se pueden cometer, porque claro que hay un problema cultural, pero el problema cultural no atañe solamente a la falta de educación, sino con educación, porque la construcción hegemónica da resultados. Y si no hubiese sido Urtube y hubiese sido otro, ¿sí? estaríamos diciendo lo mismo, por lo menos nosotros, y condenando y criticando fuertemente que se. Defina así al pueblo salteño, aun cuando hay pautas que hacen al feudalismo que esto ocurra. ¿sí? Pero para ello señalamos siempre que las、eh, grandes modificaciones que se pueden producir no son desde la distancia, sino desde la cercanía y escuchando a esa población y permaneciendo con esa población. ¿verdad?、Eh, para no irme del tema, me parecía esto que. No solo señalarlo, sino、eh, probablemente la semana que viene hagamos un programa、eh, respecto en perfil,、eh, digo, respecto a lo que es la personalidad, los personalismos y cómo los partidos terminan en este embudo. Y lo de ayer, la charla que mantuve con los dirigentes que vos mencionaste, <coughs> tiene esa, esa intención. Si caen en el embudo, y esto es para evitar que Cristina Fernández gane en primera vuelta. Somos todos amigos y tratamos de evitar esto. Si es para que Cristina Fernández de Kirchner gane, aún ganando en primera vuelta, tener espacios de poder y avanzar, ¿m? tener espacios de poder y avanzar, para que en algún momento llegue la instancia real de ser gobierno. Si la convocatoria y el embudo se produce porque. Es、eh, imprescindible mostrar una coherencia de que un frente、eh, parecido al frente amplio de Uruguay crezca en la Argentina. Pues bien, será también un embudo. Será también un embudo. Y yo no veo eh, condiciones eh, hoy reales para que no vayan al embudo. Sinceramente, hay una fuerte, una fuerte discusión dentro del proyecto sur, sobre todo. De los dirigentes en la provincia de Buenos Aires, de que Pino Solanas defina su candidatura a presidente. ¿eh? Sí, eso también se decía, tampoco es que, y lo vamos a escuchar en algunos testimonios, se espera la decisión de, de Proyecto Sur, del movimiento Proyecto Sur, pero también de las demás fuerzas y cómo va a ser, si se va a armar o no este frente. Eh, que se está trabajando y que es comentario, por supuesto, en todos los medios. Lo que también preguntabas ayer era vinculado con lo que se tome a nivel nacional, si se tiene que trasladar directamente a lo local, si sí, se puede claro, decidir. Porque el, lo que hace el nuevo esquema de, de formación electoral es esto: una vez que <coughs> quede cerrado、eh, el esquema de alianzas o de acuerdos a nivel nacional, bueno. Eh, será una, debe, deberá ser una repetición en cada uno de los distritos de ella, pero esto del embudo que digo hace a la, a la naturaleza de los partidos políticos. Los partidos políticos, como son preexistentes a lo que es la elección, si tomamos esta o las anteriores para que se entienda, funcionan en. Estamos dialogando, estamos trabajando, se necesita generosidad, desprendimiento, pero. La dinámica se imprime en los últimos dos meses.、Claro. Y en esos dos meses, lo que se discute es el lugar del partido político. Cuando digo el lugar del partido político, son los cargos del partido político. ¿Está?、Claro. Y porque, como son preexistentes las elecciones, es decir, el sistema de partidos políticos tradicional en la Argentina tiene que ver con los procesos electorales que cada dos años nos invitan a participar. Sí, la ciudadanía va, entonces somos todos argentinos y el pueblo está allí. Es que tiene esta naturaleza y esto no va a cambiar. Claro que choca con la dinámica de las organizaciones sociales, que en el mayor riesgo que pueden tener las mismas es copiar los vicios de lo político y no las virtudes de lo político. ¿Está? Y bueno,、eh, en, estas, en esta realidad, en esta situación,、eh, es muy, muy probable que si no salen del, elbu, del embudo y del corto plazismo. Estemos de frente y de cara a una remake de lo que fue la terrible y espantosa alianza. Rubén, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora los audios. En primera instancia, Carlos Campion es, representa al Gen en Moreno. Bueno, sobre esta pregunta que planteábamos recién, el acuerdo nacional, si se va a trasladar a lo provincial. Escuchemos lo que dijo Campion. Gracias, Rubén. Hasta luego. Yo creo que. La provincia de Buenos Aires se tiene que seguir en un ministerio i n personal. Parece que, este, en definitiva, lo que, lo que hay que entender, como dice Claudio, que no es simplemente este, una a l quimia electoral lo que se está tratando de hacer, sino que、eh, lo que se trata es de juntar a quienes tienen las mismas ideas. El, el, el tema de la alianza, yo creo que el, su principal error fue e s t a r dos partidos、eh, y poner、eh, como candidato un candidato que no respondía a.、Eh, Conjunto,、eh, las ideas eh, eh, que habían formado el proyecto de la alianza. La crisis de los partidos, yo creo fundamentalmente, sobre todo del partido judicialista y no es c i e r t radical, es que no e、eh, no、son t á n n s o partidos que se han formado,、eh, por lo menos en la época moderna, sobre la base de una, de una ideología. Porque, digamos, la ideología está como un poco d e p r e c i a d a pero es un conjunto de ideas. El problema es que los dos partidos, eh, eh, dentro de los dos partidos, concurrían sectores. Casi opuestos en cuanto a sus ideas. Y la única forma de unirlos es a través de figuras. Creo que ahí es donde comienza la mayor miseria de este p a r t i d a No tiene que ser solamente una alquimia electoral. Y por supuesto, h a c e esta comparación con la Alianza Campeón, que hablábamos con Rubén Bustamante, de que dentro de lo cortoplacista y de lo que es la estructura electoral, por supuesto que se habla de estos acuerdos. Pero no hay que dejar de lado que la necesidad de acuerdos tiene que tener un proyecto que unifique todas estas fuerzas. Carlos López habló también, estuvo presente en este debate que se dio, es del, del Partido Socialista, está dentro del Acuerdo Cívico y Social. Escuchemos lo que dijo López al respecto. con el acuerdo cívico y social básico con el que arrancamos en el 99 o podremos ampliarlo a l máximos límites p o s i b l e、eh, tratando de crear el、eh, c o n f l i c t e progresista que realmente sea, sea, sea alternativa, y s i m p l e concreta, el espacio progresista con, con el gobierno nacional. Es un desafío muy grande para todo s l progresista, no es proyecto sur que define o no si se hace o no se hace, sino que s e c o n j u n t Todos los partidos tenemos que poner la, nuestra parte para que esto suceda. Va,、eh, tendrá que haber una gran gota de, de generosidad、eh, y, para poder conseguirlo. Conseguir. Porque no solo tenemos el, el desafío de generar un frente electoral que se re, pueda reconocer como alternativa a este p a s o q u e d e c i m i o sino que tenemos el desafío principal que es gobernar. gobernar desde, esta, desde esto e s d e el progresismo, ofrecer、eh, realmente la posibilidad de transformar el país. Este frente progresista que está en diálogo, y lo que decía Carlos López es no solamente el movimiento Proyecto Sur es el que debe decidir, sino que todas las fuerzas en su conjunto tienen que decidir por este frente. y Se establece aquí otro eje que es fundamental en el debate, que es、eh, el desafío de gobernar desde estas fuerzas que se definen como progresistas y que marcan también cuál es la coyuntura política a nivel nacional y, por supuesto, a nivel local. pero Esto de gobernar es también pensarlo, como hablábamos hace un instante, en un proyecto a largo plazo que no signifique, como decía Carlos Campio, una alquimia electoral por el momento en que se vive. Claudio Jorno, Movimiento Proyecto Sur, habla también de esto, de una propuesta alternativa al PJ y habla también de los argumentos que se tienen para llevar adelante esta propuesta diferente, dice Jorno, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Entonces, viene planteando desde hace ya tiempo la posibilidad de g e n e r a r una gran alternativa, una gran propuesta, digamos, este, alternativa, alternativa, verdad, a l e r n a t i a para ser duro. Donde nosotros, nosotros tenemos el límite es en el bipartidismo. Acá no se trata de estar en contra de peronistas o de radicales, sino de, las grandes, de lo que p i n las grandes estructuras que han gobernado el país. Y la verdad, que en la provincia de Buenos Aires es donde más argumentos tenemos. Porque en, el, en los últimos años ha gobernado el PJ, pero digamos, la Unión Cívica Radical ha sido cómplice de lo que ha sido el deterioro en la provincia de Buenos Aires. Para coronarlo, en diciembre se han votado juntos este, un incremento en la legislatura b o n a e r e n s e de 1.080 millones de pesos, que le significan a la provincia de Buenos Aires 7.500.000 pesos por diputado provincial. Entonces, en, en, en una provincia rica en, en suelo, en, en, en En agricultura, en recursos, en mar, en, en comercio, en, en, en, digamos, económicamente, es una de las provincias de mayor desigualdad, de mayor pobreza, y existe una complicidad, Pejote, Unión Cívica Radical, en contra de los intereses de, del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí tenemos, ahí, ahí está el punto. Digamos, es, Es hora de, de armar de verdad un gran frente donde se sumen radicales, peronistas.、El、proyecto Sur no, no tiene la intención de c o m p r a r Sí, creemos, de discutir un proyecto que de verdad plantee una transformación. No podemos seguir esperando este, o planteando temas de mayor democratización, o ética, este, o honestidad o mayor democratización institucional sin de verdad tocar los grandes intereses, las grandes causas que, que, que hacen necesaria la transformación. Por supuesto que en este debate también se encuentra la Unión Cívica Radical. ¿Cuál va a ser el rol que va a tener la misma? Y por supuesto, una de las fuerzas que a lo largo de la historia forman parte de este bipartidismo, como planteaba Claudio Jorno. Digo, una de las fuerzas más importantes junto con lo que es el peronismo. Vamos a escuchar la palabra de Martina Rizablaga, menciona、eh, cuál es su postura al respecto y habla también. De lo que venía mencionando Carlos Campio, Carlos López y Claudio Sorno, de esto de cómo a nivel nacional, luego de los acuerdos que se establezcan, se puede traducir en la provincia de Buenos Aires. Escuchemos la palabra de a Rizabalaga. c o n t i n o militando en este partido, que es el análisis que hace respecto de la complicidad del radicalismo con lo que ha sido el gobierno de, del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires en los últimos 20 años, que hemos combatido, creo que la lucha de los espacios de poder que la sociedad nos ha puesto. Y hemos cumplido con ese rol, y por supuesto no tienen poqueta r é s r de acuerdo con todas las cosas que el Rey de Hemos hecho, pero de ahí marcar esa diferencia. Considero que, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires、eh, debe darse la misma lógica que a nivel nacional, entre otras cosas, porque habrá que ver si la reglamenta y cómo la reglamenta l n o e v a la ley electoral, pero en principio、eh, no hay margen para que un armado provincial pueda acompañar arriba a dos candidatos p r e s i d e n t e s lo cual、eh, es un problema. Y lo segundo es que si los términos en donde el Proyecto Sur pretende construir es sumando algunos radicales y diferenciando entre radicales buenos y radicales malos, estamos complicados eh, eh, para seguir construyendo desde ahí. ¿sí? Eh, digo, si hay algo que nos caracteriza a los radicales es que,、eh, más allá de la atomización que hemos tenido hace algunos años,、eh, somos orgánicos, creemos en la c u l t u r a defendemos nuestro partido y vamos a ir hacia donde el partido resuelva ir. Hace tres días se conocía que s t o l v i s e r llamó a un frente progresista. Dice la presidenta del GEN, Margarita s t o l v i s e r convocó a los líderes de los espacios políticos afines a r m a r un frente amplio, progresista y de base programática con vistas a las elecciones. Fue a través de cartas que fueron dirigidas a Ricardo Alfanzín, del a UCR, a Pino Solanas, d e Proyecto Sur, a Rubén Justiniani, del Socialismo, Elisa Carrió, de la Coalición Cívica. A Ricardo Villarino, Encuentro Popular, a la Democracia Progresista y a Víctor de Llenaro, también Libres del Sur, a Gracila e Ocaña y a Luis Juez. ¿Qué va a suceder con esto? Lo dirá lo que queda y esta coyuntura política que es vertiginosa. Veremos qué es lo que sucede y qué es lo que se decide. Once minutos, pasaron, perdón, un minuto, pasaron de las once de la mañana. Vamos a la tanda, estamos justo, Miguel, ¿eh? de la hora y volvemos en Recorte Informativo. d e s o e n c a d e n a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 Acción de radio, espacio publicitario.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 Gracias, che, por、eh, aceptar charlar con nosotros en un día que te quiero decir no debería ser feriado. Ni el 24 tam tampoco puede ser feriado u n 24, pero bueno, es lo que hoy el tiempo ofrece. Igual está bueno que sea feriado para ir a la, la movilización. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. María Cristina López es una madre de la escuela 35, Estos,、eh, esta escuela que junto con la comunidad educativa se movilizó, el Consejo Escolar, pidiendo alguna respuesta por los problemas edilicios que afectan directamente a los alumnos, entre ellos principalmente lo que es la alimentación en el comedor.、Eh, María Cristina, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Gra bien. Gracias por atendernos. Sabemos no, que estás un poco, un poco apurada.、Eh, queríamos preguntarte si se empezó a trabajar en la escuela, si las promesas del de Consejo Escolar de buscar alguna solución se están cumpliendo. Bueno, sí, mira, solución hubo. Se habilitaron tres aulas、eh, que estaban sin usar.、Eh, bueno, se r e v l ó que fue techos,、eh, parte de electricidad. Bueno, Y de comedor también nos dieron una respuesta a lo que fue de, de la comida de los chicos.、Eh, se l o s entregó las viandas.、Eh, bueno, algo avanza, avanzaron, ¿no? ¿Qué es lo que quedaría por hacer entonces? Y quedar queda. Queda t e r m i n a r la edificación. Eh, eh, también nos alcanzaron a la escuela a mesas y sillas que no había para habilitar un aula. Bien. Este, algo se avanzó a lo que estábamos. Eh, algo hicieron. Pero queda todavía por hacer. Sí, bastante, ¿no? ¿Qué, qué serían? Pero, ¿Hay, falta habilitar más aulas. Todavía se está haciendo la rotación de los chicos para que、no, asistan、no, al no, colegio. No, no, no, Ya empezó de, de lunes a viernes las clases. De lunes a viernes. Sí, sí. Cuando se habilitaron、sí. estas aulas, permite que los chicos vayan todos los días. Todos los días, sí, sí. Y este, bueno, lo que ahora estamos esperando, que va a tardar un poquito, lo que es、eh, cocina y comedor. Porque los chicos lo que se les entregan a la entrada de la escuela son las viandas. Sí. Que alcanzan y... para que los chicos puedan almorzar. ¿Y las viandas qué son? Bueno,、eh, antes de ayer que yo vi eran empanadas. Y ayer era、eh, pan de carne con ensalada de zanahoria. Bien, ¿no son sándwiches solamente? No, no, no, no, no. Eh. Eh, le dieron、eh, una bandejita. Donde había dos porciones de pan de carne y zanahoria r a l l a d a Bien. María Cristina, ustedes como padres, ¿qué es lo que están organizando en este momento? Porque también se sabe que la respuesta del Consejo Escolar se da luego de que ustedes asisten al Consejo Escolar a través de una marcha y la presencia allí con la comunidad educativa. Sí. ¿Qué es lo que ustedes piensan hacer? Y no, y nosotros vamos a seguir luchando para que los chicos estén mejor. Eh, faltan algunas cosas, ¿no? Obvio, pero a lo que fuimos a pedir avanzaron. Falta bastante todavía, porque falta terminar la edificación.、Eh, algunas cosas puntuales faltan, pero también tenemos que entender que llevan tiempo, ¿no? ¿Le dieron pero, un plazo de tiempo para poder solucionar todo? Y con, lo que falta, que es lo principal, que es para que los chicos tengan el almuerzo en la escuela. Eh, más o menos dos semanas más. Dos semanas y, más. Y para lo que era todo edificación, que son los salones nuevos que se están haciendo en la escuela, más o menos tres meses. Tres meses aproximadamente, tres que meses, es lo、más. que dijo Gabriel del Río. Sí, sí, sí. ¿La gente sí. está trabajando todos los días en la escuela?、Eh, gente hay trabajando, ¿eh? ahora la cantidad, mucho no sé. ¿Y qué pasó,、sí、con, la... ¿Qué pasó con la empresa, María Cristina? Ay, eso. Eh, lo que pasa es que estaba el otro papá también、eh, conmigo, ¿viste? Sí. Y él que más asesorado también está.、Eh, Pero es la misma empresa. De la empresa de, constru de construcción. Sí. Bueno, y es el plazo más o menos que n o dio. Ahora también los que nos quedó, que tenían que haber cambiado, que hoy voy a dar una vuelta a la escuela,、eh, los tanques de aguas también. e x t o Porque Esta... había tanques de aguas que están colocados, que están perdiendo,、uh -huh. y ya estaban los tanques nuevos en la escuela. Había mucho para arreglar entonces. Sí, sí, va a s e Algunos padres decían que hace 10 años estaba esto, esto, y, esto, el pedido de mejoras en la escuela. Claro, mi nena ya hace 5 años que va ahí. Y ya empezamos con el tema de, de los problemas de la escuela, ¿no? Y siempre fue así, hace 5 años. 5 años igual, sí. Y este año fue, me parece que el peor año, ¿no? Porque se acumula todo. Y sí, uno va pasando, pasando. En r e a d a d también. Un poco a la f a c i e n c i a de los padres y bueno, va a salir adelante, va a salir, pero ya este año fue algo terrible. Ya ni para atrás ni para adelante. Así que bueno, con esto ya algo hicimos. Sí, María. Que fue que,、no. que luchaba, que era el comienzo de los chicos de luna a viernes clase. Bien. Cristina, escúchame, ¿la, ¿la empresa sigue siendo la misma o es otra empresa? ¿Sabes eso? t No,、esto? sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, porque sí, sí. lo que se hablaba era que si no cumplía, podía elegirse otra empresa. Sí. Sí, sí. Pero ahora, bueno, vamos, en la comisión de padres vamos a tocar el tema a ver,、eh, porque este señor de la infraestructura no atendió, ¿no? Claro. Y bueno, él, ya dieron un tiempo, por eso el plazo fue hasta、eh, tres meses、uh -huh. para la terminación de lo que fue toda la edificación. Bien. Bueno, María Cristina, vamos a. A estar en contacto nuevamente. Queríamos saber qué sucedió con la escuela número 35 y si realmente esto que se había dicho del Consejo Escolar, de comenzar a solucionar los problemas, se había cumplido o no. Y evidentemente se está trabajando, pero como bien decías vos, queda todavía por hacer. Sí, sí, queda por hacer. Bueno, Cristina, bueno. muchísimas gracias. No, por favor, g r a c i a s a usted, ¿eh? s a a s t luego. Ya, hasta luego. María Cristina hablaba con nosotros, es una mamá de la escuela número 35. Se habilitaron tres aulas, se hicieron mejoras en los techos, el comedor. Están las viandas por ahora y se espera que se termine de refaccionar lo que es la cocina y el comedor para que los chicos puedan asistir al mismo. Falta todavía por hacer. Nosotros esperamos que esto se solucione en dos semanas aproximadamente y las obras más extensas en tres meses. Pero recordemos que Cristina hija, su lleva a su hija, María Cristina lleva a su hija hace cinco años y los problemas cada vez eran mayores. Luego de esta movilización y el diálogo que tuvieron con Gabriel del Río, porque. Emitieron muchas cartas, pero no hubo respuesta. Aparecieron algunas soluciones que se van viendo en la inmediatez. Y por supuesto, hoy genera que los chicos puedan asistir a la escuela todos los días y no, que no tengan que estar rotando para poder habitar en los、eh, cursos que no daban abasto. Seguimos en recorte informativo. 13 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Vías de comunicación: 466-6559. O 15 61 54 03 59. Llegan mensajes en relación a lo que conversamos en la mañana del día de hoy de lo que pasa en los hornos, lo que pasa en nuestro distrito. Así que luego del separador o donde diga Miguel Ángel Costas, leemos los mensajes que han llegado al 15 61 54 03 59.、Eh, no entiendo tu pregunta. Los baños químicos son. Los baños químicos e s t á n ¿Pero agua、sí. no hay todavía? Eso, la, esa es la pregunta concreta. ¿Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela? No, está bien,、sí. de, un, de, es una un canilla, ¿de una canilla sale agua?、Eh, yo entiendo que sí. y e n t u e Yo entiendo que sí. ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Recorte informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Decía que han llegado mensajes. Bernardo dice: La organización de base hace posible la autonomía de las organizaciones sociales, políticas y sindicales, como ATE y Barrios de p i e Estas organizaciones tienen la lógica de capitalización política, solo la organización asamblearia horizontal de base permite la autonomía. Los vecinos deben estar alerta de que las organizaciones sociales y políticas lo apoyarán solo si les conviene a sus intereses. Y también, en relación a lo que trabajamos, de lo que sucede en los hornos, dice: Hoy en día el paternalismo y la indefensión de las mayorías facilita el trabajo de los punteros, pero también genera organización popular con asambleas aparateadas, donde solo habla el dirigente. Esta no profundización de los mecanismos de democratización ha hecho y sigue s i e n d o mucho mal a l i u d a d a A la organización barrial y popular. Esto lo aportaba Bernardo al tema que nosotros veníamos trabajando y también lo que está sucediendo en el barrio Los Orlos. ¿Cuál es el rol de las organizaciones sociales y su opinión al respecto? Tenemos más mensajes para leer. Subimos la cortina, nos acomodamos y seguimos leyendo mensajes. Los jueces se ríen de vos. milagro Por otra parte, Claudio dice: recordemos que Proyecto Sur es neodesarrollista y capitalista. Es un frente burgués que pretende defender los intereses nacionales dentro del marco capitalista. Algo que algunos consideran que son principios del que Kirchnerismo que Kirchner tra, traicionó. Como Frente para la Victoria, Proyecto Sur deja sin criticar、eh, el sistema de explotación capitalista. Subimos la cortina y seguimos leyendo. Esto lo dice Claudio, recordamos. Haciendo referencia a lo que opina sobre Proyecto Sur, menciona que es desarrollista y capitalista y es parte de un frente burgués que pretende defender los intereses nacionales. Mensajes que llegaron al 15 61 54 03 59. 9、sí, no, no, no. Hablamos de organización popular y tenemos que hablar de los campesinos, y en este caso, la Semana Campesina en Buenos Aires se comenzó a desarrollar desde el día jueves, desde ayer. Dice Día de la Lucha Campesina h a c e una ley contra los desalojos. El próximo 17 de abril se conmemora el Día de la Lucha Campesina y está prevista la llegada desde las distintas provincias de una importante delegación de campesinos nucleados en el Movimiento Nacional Campesino Indígena de la Vía Campesina. Las actividades comenzarán esta tarde y tendrán como protagonista la redacción de un proyecto de ley que detenga los miles de desalojos que se suceden permanentemente en nuestro país. Los delegados llegarán hasta la capital desde sus territorios provinciales para dar a conocer las experiencias de producción y comercialización campesina, indígena, atravesadas por la resistencia de los territorios ante el avance del modelo de agronegocios, tema que también hablamos en recorte informativo. Y en vísperas de la elaboración de la propuesta del proyecto de ley de freno a los de desalojos. Entre los ejes estratégicos de lucha desarrollados por este movimiento se encuentra la defensa directa de los territorios y frenando los desalojos de familias y comunidades, frenando los desmontes y el envenenamiento de los cursos de agua. En el marco de estas jornadas y como parte de las estrategias para la defensa de la vida campesina indígena, El Movimiento Nacional Campesino Indígena, junto con otras organizaciones rurales, viene trabajando en la elaboración de un instrumento jurídico que contemple la conservación de nuestros territorios. Un proyecto de ley que frene los desalojos. Te decía que las actividades comenzaron el día jueves, se van a trasladar en el día de hoy, viernes 15 a las 14 horas. Charla en red El Encuentro, esto es en Subiría 4683 en José Cepaz. Eh, sábado 16 a las 11 horas, charlas con consumidores en la asamblea r i a en el mercado Bonplad,、eh, que esto es en Palermo, y también van a continuar las actividades hasta el día lunes y el día martes. Toda esta información la muestra en el día de hoy, prensa de frente, así que si les interesa también para participar de esta semana campesina. Se puede hacer. Recordemos que el día 17 de abril es el Día de la Lucha Campesina y se va a trabajar en estas reuniones, en estos encuentros, para una ley contra los desalojos. Subimos la cortina y leemos algunos títulos más. Amenazan a familiares y amigos de Luciano Arruga. Tratamos de comunicarnos con Vanessa Orieta en la mañana de hoy. Ha sido dificultoso, pero trataremos de hacerlo el día lunes, o si no, nunca es tarde. Dice el comunicado: en estos últimos días, varios integrantes del grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga hemos sido víctimas de una seguidilla de amenazas. Comenzaron en la casa de Mónica, mamá de Luciano. Cuando alguien introdujo por la ventana una madera en brasa y la colocó entre unas frazadas apiladas que estaban al alcance. El siguiente episodio ocurre a los pocos días, cuando la policía, en un patrullero de la comisaría de Lomas de del Millón, tocó el timbre en la casa de un amigo íntimo de dos integrantes de nuestro grupo, a quienes、eh, elegimos no nombrar por razones de seguridad. Luego de preguntarle si los conocía, le transmite un mensaje para ellos: que desaparezcan por dos meses porque van a terminar mal. El último hecho tuvo lugar en el barrio 12 de octubre, cuando uno de nuestros compañeros repartía cuadernos a los chicos. Un patrullero de la misma comisaría se detiene. En él había dos efectivos, uno de los cuales estaba implicado directamente en la causa de Luciano. E intercepta a nuestro amigo, le pregunta su nombre, su domicilio, le pide los documentos e intenta subirlo al patrullero. Como él se niega, es empujado violentamente y golpeado contra el vehículo. Al mismo tiempo, carga su arma a la vista de todo el barrio. No fue llevado, gracias a la intervención de algunos vecinos y de Mónica, que es la mamá de Luciano, pero se lo iban a llevar también. Eh, posteriormente, estos policías increpan a los vecinos que defendieron a nuestro amigo, siendo coherentes con sus actitudes represivas, mafiosas y violentas. Esto es el comunicado que emiten los familiares y amigos de Luciano Arruga y termina diciendo: Nuestra intención es dejar claros estos hechos, ya que estamos hablando de amenazas directas a nuestros compañeros, cuyas denuncias judiciales ya fueron realizadas. Lo más importante ahora creemos. Es la mayor difusión posible de este comunicado para generar la repercusión que esperamos y sentar precedentes sobre estos hechos. Creemos que es una forma de estar más protegidos. Nuestra lucha es inclaudicable y no daremos ni un paso atrás. Las amenazas son un mecanismo habitual de la mafiosa policía y las hemos recibido desde el primer día de nuestra lucha. No nos detienen ni nos asombran. Fuera la policía de los barrios, cierre el destacamento de Lomas del Mirador. Y aparición con vida de Luciano Arruga, cuando hablamos del aparato represivo, de cuáles son las prácticas, aquí este hecho marca claramente esto que hace la policía en los barrios de la provincia de Buenos Aires, cómo amenaza, cómo puede maltratar, y nadie dice nada y nadie acciona, y por, por supuesto el Poder Judicial cómplice, porque esto se viene denunciando hace muchísimo tiempo. Si、hablábamos de frentes, tenemos que hablar de otro frente también. Y dice: Se presentó el Frente de Izquierda. Esto es un comunicado del Partido Obrero. Dice: El martes 14 de abril, el Partido Obrero, el Partido de Trabajadores por el Socialismo, Izquierda Socialista, presentaron formalmente un Frente de Izquierda para las próximas elecciones presidenciales y distritales. El Frente de Izquierda presentará listas en 19 distritos, tal como explicó Néstor Pritorola en la presentación. La fórmula presidencial estará encabezada por un compañero del Partido Obrero como candidato a presidente y otro del PTS como candidato a vicepresidente. Los candidatos serán dados a conocer en los próximos días.、Eh, esto es lo que sucedió el día martes. Se estableció ya la creación de un frente de izquierda en donde se van a establecer los candidatos en los próximos días. s q u i e n e s i n t e g r e n este frente de izquierda? El Partido Obrero, el Partido de Trabajadores por el Socialismo e Izquierda Socialista Socialista. Presentaron entonces el día martes formalmente un frente de izquierda para las próximas elecciones presidenciales y distritales. Nos despedimos, ¿les parece? Está Miguel Ángel Costas del otro lado. Estamos bien con el tiempo, Agostina, ¿no? Nos vamos. Los últimos minutos recorte informativo del día de hoy, 15 de abril. Nos encontramos nuevamente el lunes con más información para compartir con ustedes lo que sucede en nuestro distrito y también lo que sucede en el país. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Miguel Ángel Costas. En la producción, Agostina z u l p i c i y todo el equipo informativo de la 90.1, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, Miguel Ángel Costas, Agostina z u l p i c i Fernando Ochoa, y quien les habla, Cindia Medina, no me olvide nadie. Y Juan l e d e s m a también, por supuesto, y todos los compañeros que、eh, construyen con nosotros esta radio alternativa. 27 minutos pasaron de las 11 de la mañana, nos despedimos, que tenga n buen fin de semana, quédese con toda la programación de la 90.1.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 Que desmayan, Voces que desmayan, reviven, resplandecen, se buscan, se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1 Estación de Resistencia.